Oíd mortales wow. Salud Teresterización Clínica Gobierno negocios Gestiones Voz Oíd Oíd mortales Oíd mortales, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de oído Mortales Siempre y a través de la M690 Agradeciéndole a los compañeros de la 690, la operación técnica Y eh, a Pedro, nuestro querido Pedro Otero Aquí en la retaguardia En www.laretaguardia.com.ar En el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar Podés conectarte con nosotros a través de nuestro Facebook o oidmortales2011, a través de nuestro email o oidmortales2011.com.ar por nuestra página www.oidmortales.com.ar No sé Luis, si tenés a mano nuestros amigos y amigas ...y otras radios amigas que nos retransmiten como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pedro. Bien, eh, en forma simultánea nos está eh, transmitiendo Radio Nehuen. Es eh, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital. Y FM Acuario, 97.5 de Leandro Enialén, en la provincia de Misiones. Saludamos allí a nuestros amigos y amigas. En Misiones ayer hubo lecciones... De... Sí, algo, que, escuché. Bueno, ¿Algo, algo escuché Después por ahí comentamos algo Sobre las elecciones En Misiones eh, y, eh, y también eh, Nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita Los martes a las 20 eh, La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Los miércoles a las 20 Y Radio Nauta de la Plata FM 106.3 o también lo podés buscar por www.radionauta.com.ar eh los miércoles, los viernes a las 17 eh, y si quieren pueden escucharnos y vernos por el canal de YouTube de la Rita Guardia Radio, que allí estamos Eh, vivo también por streaming uh -huh. así es eh, bueno hoy tenemos mucha información tenemos música la música de hoy a ver voy a explicar es música con explicaciones Explique. como bien dicho como hubieran dicho los Lelutier por un lado fue el cumpleaños de mi viejo y nada es el don calamar que estará festejando donde quiera que esté Y él le gustaba mucho el tango. Y hay un tango que, que como tantos tangos, se asa, se adapta a todas las épocas. Así que vamos a escuchar algún tanguito. Por el otro lado, siempre presente conmigo Memphis la Lucera, que a mí me gusta. Así que vamos a escuchar algo también de Memphis, que me gusta. Y otro tema que también me gusta, no relacionado con ninguna fecha en especial, eh, con Baglietto, con Silvina Garré, que también... Bueno, así como como elección en estos últimos dos temas sin un porqué necesariamente, ¿no? Ni de fechas ni de cuestiones, bueno, en fin. El primero bueno, sí, el tanquito, banquito siempre es lindo escucharlo, siempre es. Sí, y la verdad mucho. que mantiene una voz a pesar de del paso sí. de los años, ¿no? Que siempre hablamos de que, que sí, mantiene con una su, voz este, Conseguí una garreta, tiene también lindos temas. Me gusta. Uh -huh. Así que bueno, hoy vamos bueno, a ir por esa, por esa onda. Vamos eh, a escuchar a Darienzo, a Darienzo, vamos a escuchar a Darienzo. A Darienzo, exactamente. Ayer no, antes de ayer fue el Día del Periodista, así que creo que vos harás alguna nos contarás algo acerca de este día, ¿sí? Siempre eh, para estos días escribís cosas muy lindas, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprendés hoy en, en este programa. Vamos a hablar de de los vaivenes que tenemos en este en este buenos aires y en esta en esta argentina que la verdad uh -huh. habría que haber puesto cambalache también no porque es así como un cambalache un mix de cuestiones que suceden y que nos atraviesan que casi parecen películas diversas un poco de terror un poco de ciencia ficción de esas cosas que uno nunca pensó que iba a llegar a ver Uh -huh. eh, nada, cachetazos películas que te, que te dan golpes bajos y cachetazos eh, nada así que, tenemos bueno, al vamos... presidente de gira qué eh, suerte que él puede viajar debe, voy... estar, debe estar sacando los, los dobles del colchón y, y llevándolos a pasear esperemos que lo que lo retengan allí a ver si <risas> los españoles hacen un una obra de bien y no lo, no lo dejan volver. No lo devuelven. Ya ya empezó insultándolo cuando estuvo ahí en, sí, en una de las... Sí, sí. Este, a Sánchez. Así que, Sánchez, no te enganches, pero si podés enganchalo a él y déjalo ahí. Nosotros no lo necesitamos, te aclaro, ¿eh? Si nos querés hacer bueno. un favor este, por todo lo que nos deben los españoles a nosotros después de donde hace 20 200 años más o menos, ¿no? O sea, mirá si nosotros le, le digo, le, le conculcamos todo lo que nos hicieron, todas las penas que nos tendrían que, que pagar por todo lo que nos hicieron, con solo que lo dejen a mi ley allá y no nos vuelvan a traer. Que o sea, hacer una buena eh, transacción, pasemos cambio, pero sí, digamos. Sí, pagamos, sí, sí. Y ahí a él que le gusta la joda lo puede llevar así las Canarias, que se quede ahí a la, a la a, a, a alguna de esas le, qué sé yo, lo, qué qué le puede costar, mi ley, para darle Ay, una... me parece que a él le gustaría quedarse más por Italia. Bueno, bueno, pero con la melonia no podemos pedir eso. Sí, pero Angelone, que hay así como una onda, digamos, sí, entre los pero, presidentes. Pero es un amor va, presidencial. Pero él va, picotea y se va, ¿viste? Él, él hace así, cuando va a Italia hace eso. Va, picotea y se va, ¿viste? Eh, nada más. Entonces, con ella no... ¡Por ahí! ¿Quién te dice, logramos que la Ayuso se lo quede en Madrid? Que eso trae que la está compitiendo con la Meloni. Por ahí logramos eso. No es, estaría... Lo que sé es que Vox no estuvo, el presidente de Vox no estuvo para para recibirlo. Estaba de gira. Abascal, qué raro. Uh -huh. Porque el circo sí. se lo preparan generalmente siempre ellos. Bueno, se ve que estaba ocupado y no estuvo en, para... No, es, a para... ah, eso eso no, no lo había leído, eso de que no sí. había estado... Yo sí, yo sí. Este... Sí, porque no es no es un dato menor, me parece. No, claro. No, no. Me parece que no es un dato menor. Sí, o sea, como hay algunos que se le van corriendo de la escena. Y estoy cuando salís al, al escenario y esperás que vengan tus compañeros a saludar y de repente todo el mundo empieza a desaparecer. Claro. No, pero nada. no creo, no pareció creo extraño, que... va. Por ahí es la sí, casualidad, pero... solamente la casualidad. Sí, pues mira, ahora no todavía no leí nada en en el diario El País de España. Sobre, leí, sí, algunas notas, pero no específicamente sobre en esto. en Televisión Española, en esos insomnios que a veces me pego, sí, sí, que me despierto sí. y después me puedo volver a dormir. Y comentaban y pues, de... Con la diferencia horaria ya están desayunando y yo estoy esperando que me agarre el sueño de vuelta. Y comentaron esto, justamente. De que, de que no que había estado Pascal. No, que no estuvo eh mayor dirigente de Vox para recibir justamente al presidente argentino. Mira, bueno voy a buscar, voy a buscar ahora. Detalle, a ver si en el diario El País sacó, sacó algo respecto a eso. Si sí sacó otras cosas de él, este pero bueno, veremos, buscaremos. ¿eh? si no, cuando viene le preguntamos y chao, el problema? Claro, o sea, sí, seguramente y, a nosotros nos va a dar Claro, país. si le da entrevista, si le da entrevista a todos. Le preguntamos y listo, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con Abascal? Lo voy a decir. Ah, que, que hubo un sí y un, un, sí, un no Hubo ni un sí ni un no. Un no, y un y, no viste, un sí, un sí. A, a falta de yuyito Con alguien se tiene que pelear Total, Porque se peleaba bueno. con tanto Que se peleó con uno más Ahora, imagínate Trump se peleó con, con muse Con este Musk sí, Y él sí, se quedó el en demás. el medio ¿Qué? Como decían todos en estos días, le van a preguntar a quién más querés más, ¿a mamá o a papá? ¿Con quién porque, se va a quedar? Claro, ¿A chupa, le va a la razón? Fue tan chupaculo de los dos que ahora qué va a hacer. <risa> lo, es obvio, por lo menos para mí, que se, se va a quedar, quedar con, con, Trump. con Trump. Obvio, porque es el que tiene la manija. El otro, a lo sumo le puede regalar un Tesla. Bueno. el otro tiene el otro tiene la tarasca, como diría, Rojo, el otro tiene la tarasca. Sí, sí, pero bueno, el poder lo tiene lo tiene Trump, yo no creo. Pero ¿dónde este ¿Dónde está es... dónde está el mayor poder? Sí, pero los dos tienen poder, ¿eh? porque Trump también bueno, tiene, tiene mucho poder. Imagínate que Quinta. sin sin tener un cargo presidenciable tenés tanto poder. ¿Dónde claro. está el poder? ¿Quién tiene pues, más poder? Vos fíjate hasta hasta donde datos para todo en esta en este mundo tan tan infame de quienes nos dirigen que el tipo le dijo a trump ahora vas a tener que ir vos con tu cohete a buscar a los astronautas que están dando vuelta o que te lo voy a dejar ahí girando con un peloto viste es una cosa Hasta dónde, claro, porque ahora pues es que ahora la empresa de satélite que tiene que tiene Elon Musk es más eh, poderosa que la NASA. O sea, como que tercerizaron, o no, el tipo hizo un no sé qué hizo, pero tiene más, está mandando satélite a todos lados y con tripulante, el objetivo de él sabe que es poder llegar un día a Marte. Este, la verdad que no estaría mal el objetivo si junto a él se lleva toda esta lacra. Este, pero hay que hay que ayudarlo a que siga desarrollando la la, la, la astronáutica para para ese lado y que apunte bien, que vaya a Marte, no se vaya para otro lado, ¿viste? Pero bueno. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí, es es el punto que viví. Bueno, Eh, si le parece entonces a pedro eh, vamos con la pauta vamos a hacerlo muy prolijo y que estamos así más tranquilos los que nos hemos tomado un ribotriz medio ribotriz <risa> y el primer tema musical así como distendidos y ¿sí? distendidos hagamos algún ejercicio de ya que nos están viendo por youtube o sea que luís no lo dijo Nos están viendo, ¿Qué por YouTube, lo dije, viendo por YouTube. Yo dije que estaba moviendo por YouTube. Yo dije que estaba Lo dijiste? Sí, no señora, el canal de YouTube. Ves que no por estoy bien. Por el canal bien, de YouTube Luis. de la no Rita por radio. Que yo no escuché es grave, Luis. Así, ¿Ah, claro, es grave, sí, ya lo sé. Uh -huh. Bien. Adelante, vas, Pedro. Pedro. Anoche de nuevo me vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿A que te habré visto si después de todo fuimos dos estrellas mirando el pasado? Y vos sos la misma y yo soy el mismo, los años la vida, quién sabe lo que Una vez por toda mejor la franiqueza, si vos no podemos volver a ayer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 Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del bar el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces, lo que pasó anoche, fue un sueño normal. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía en una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Y así es. Paciencia. Garienzo, Echagüe. Me quedo con una frase que la pueden adaptar al momento político partidario que ustedes prefieran. Que dice... Quisimos juntarnos... ...por puro egoísmo... ...y sí, si... Sí. Quisimos juntarnos... ...por puro egoísmo... ...chan... Chan. Chan. ...chan... ...bueno... ...y... Sí. Eh, ...eso va... Eh, ...estaba leyendo recién... ...que viste que este fin de semana... Salió, no sé si fueron Fajne, lo que sea. Fake News Fake News Fake News bueno, bueno, fake, fake News, fake news. <risa> eh, Noticias falsas, Luis, en español, español noticias, falsas. noticias falsas Castellano-reoplatense eh, Noticias falsas Que decían que los pinato, los Penatos No iba a su, asumir como Como legisladora ¿No? Y eh, que se iba a quedar como diputada nacional ¿Qué no va a asumir? Bueno, esperá, ah, tiene una razón por sí y otra por no. A ver. Que asuma, tiene que ver con que quien le sigue en la lista ah. del, del anterior PRO, del PRO cuando estaban todos juntos, hoy sería una diputada, una candidata, que se corrió con la Bullrich para la Libertad Avanza, entonces dentro de la legislatura le dejaría un eh, diputado más a la Libertad Avanza y ellos perderían uno porque en el corrimiento de los bloques claro eh, y la otra es que aparentemente dice que ella asumiría siempre y cuando también asuma a y que no él no se borre tampoco ¿no? o sea que hasta el 9 de diciembre vamos a ver qué es lo que pasa total falta mucho todavía para, para esa fecha pero ese es el circo que vivimos ¿no? eh, la vergüenza que hay eh, de, de, desde todo punto de vista político, ahora estaba hablando Cristina Fernández de Kirchner ahí junto con todos los, los aparatos del PJ porque eh, aparentemente vienen con la idea el poder judicial de sí. de bueno nada, definir la sentencia y que sería ratificar lo que ya en dos instancias le dieron los tribunales de que es culpable, ¿no? eh, ahora yo la verdad no sé Primero que a la justicia no le creo, entonces nunca desde el, desde el vamos, desde, lo, desde nosotros, la, el, el pueblo, la, la gente de, de a pie, nunca va a saber qué pasó en ese expediente, qué pasó en ese juicio, cómo, cómo se maniobró, cómo se manejó, qué pruebas pusieron para un lado... Qué, eh, el Poder Judicial es una decisión política, no ni más ni menos, y justamente defiende. Vos fíjate hasta qué punto de absurdo, fíjense, hasta qué punto de absurdo es este Poder Judicial en Argentina cómo está manipulado, que eh, como el tribunal de tres miembros de la Corte Suprema tiene que fallar, la, la, el, el, el, la el defensor de Cristina no de tuyo eh, el de la otra Cristina ah, gracias el defensor gracias de la otra Cristina impugnó que uno de los que tenga que decidir es eh, Lorenzetti que es miembro del tribunal lo impugna bueno por una serie de declaraciones que hizo él una serie de cuestiones que no va ahora ¿Quién tiene que decidir la impugnación de Lorenzetti? Los miembros de la Corte Suprema. ¿Cuál sería la lógica? Que el que está imputado, en este caso Lorenzetti, el que está cuestionado, se haga a un lado. ¿No? Bueno, no. Él decidió. Diciendo que no Que lo que él ya está, lo que ya está impugnando No vale, o sea que él es juez y parte Dentro de lo que Es un sí, círculo A mí es lo que me llama vergüenza. la atención Es que el, se supone que los jueces tendrían Que tomar sus decisiones en privado Y no que en la tele digan Sí, porque van a hacer esto O sea, ya todo el mundo sabe lo que bueno, van a hacer, pero vos, que hacer las... pero, pero vos sabés que acá Corre la plata Entonces es mucha guita La información pero, que hay os Yo de escuché reto. algo a lo mejor vos tampoco escuchaste como lo de España, que yo te conté. Yo también tengo mis informantes. Muy <ríe> bien. Que hay una gran movida y una gran jugada que algunos están pensando que haría mi ley una vez que, bueno, la, la condenen a Cristina. Y eso Me se llama... Indulto. Sería, pero... Muchachos abran las ventanas tienen el champán por las ventanas <risa> porque no eso cree. ya sería bueno es pero muy, sería una, muy... gran, una gran una jugada sí, sí, es, en donde él sí. diría yo no le tengo miedo así que claro. yo quiero enfrentarla como si él la fuera a enfrentar porque no la va a enfrentar, la van a enfrentar claro. a otros en tal caso. como si fuera un eh, partido de truco que se sientan claro, ahí vale 4 y mientras tanto pues, orejean las cartas algo, la mano, claro <risa> flor canto no, alguien Eh, bueno, nada, pero me pareció muy... yo digo, pero esto es... por eso digo que hay una mezcla de terror con ficción, con... con, con no sé, es, es, es este... es poco... todo es poco creíble, todo es poco... Sí, no, obvio. Siguen sí, hablando pero... los muertos. Ahora empezó a, a surgir de vuelta la nata. Está hablando todo el tiempo la nata en la tele. Pero la nata no está muerto. Porque le dieron un premio. ¿Muerto? No, aparentemente ah. era un premio que la... No sé si era la, la asociación de periodistas. Uno uno de esos ellos truchos que están todos los los, los pseudo periodistas del poder sí. y demás... Eh, la, la, la, ay, no me puedo acordar cómo se llama Bueno, no importa Mejor no te acuerdas Bueno Parece que lo tenían ya resuelto antes O sea, ya lo, te, lo tenían dado Antes lo habían nominado Pero como la celebración fue ahora Entonces quedó como que Post-morte Post-morte, ah pero... mm. En principio no, en principio A mí cualquier cosa que antes. me quieran dar un premio avísale ahí los muchachos de la retaguardia si alguna vez quieren hacer premios alguna terna, algo que me la den antes de morirme Porque sí, eso de que sí. te den algo post-mortem, déjame de joder Mira, no te, per te perdés todo, escúchame una vez que sí, te dan algo claro. no, no puede ser, bueno yo por suerte ya la retaguardia me gané algún premio en la rifa, así que algo voy bien, voy bien Bueno, vas, vas, vas empezando por por ahí por ahí va así que así así estamos eh, con, con esta justicia que no es justicia que es todo verso Pero se arre la, en... las las la, las figuras las figuras que, que fueron votadas como diputadas las cosas que uno está escuchando que vuelvo a decir parece ciencia ficción nunca pensé que lo iba a escuchar nunca pensé que lo iba a ver de terror Eh... Poner en, en tela de juicio el valor del trabajo de un médico o de una médica. Nadie se enfermó. Nadie tuvo un pariente enfermo. Nadie tuvo alguien que se murió en, un, uh -huh. en una clínica por una enfermedad terminal. Nadie nadie tuvo... Un, nadie tiene en la familia alguien que tiene una discapacidad y que sabe de las necesidades de esa persona uh -huh. que, que sufre y que, que necesita de las cosas que Cómo puede ser? Cómo o sea, si si si no vale tu salud, no vale tu vida, ¿qué vale? Después que hablamos de los pibes que no que claro, salen con un chubo porque total no vale nada la vida de ellos y entonces hacen cualquiera. ¿Y el resto? ¿Qué, qué Cómo es esto? No, no yo, sinceramente no no lo puedo entender y más allá de las cuestiones salariales como creo que alguna vez lo decíamos el personal de salud menos mal que todavía trabajamos por vocación menos mal menos mal que todavía existe la vocación porque quién podría haber estudiado en la universidad estudiarse toda la carrera de medicina o cualquier otra carrera dentro de, los, de, de, de las carreras de salud y después encontrarte con que vas a ganar 900 mil pesos ¿Cuánto pagás de alquiler? ¿Cuánto bueno, pagás de alquiler? Por, Solamente por eso, pagando de alquiler. Por eso la, la, la nefasta esta de Lilia lemoine le dijo, pero ¿qué pensabas? ¿Ganar plata con vocación? Yo me encontré un, un cursito de tres meses para hacer plata más rápido. No, ella bueno. se encontró otra cosa para ser dinero bueno, bueno, yo te digo lo que... Ahora, ¿nadie para le nadie. dice cuánto gana ella? ¿Cuánto? ¿Y quién si no entrevista a nadie. ¿Y si no la entrevista a nadie de los que puedan cuestionarla? No, yo este... no lo puedo. No, no, no sé. Aparte digo, cuando vaya un médico o cuando se tenga que hacer atender ¿Quién le va a decir? y Pero se debe atender con el doctor sí, que es más fascista que ella. Pero el doctor sí es limitado porque sus... Su, su... Aparte, el doctor sí, sabes cuánto hace que no había un paciente? Vamos, ya y todos bueno. sabemos. Todos lo sabemos. Sí, los bueno, que estamos bueno. en salud sabemos. Pero pero tiene amigos, tiene amigas que bueno. la derivarán. Vos andá con esta que te va a decir todo que sí, porque está de acuerdo con vos, qué sé yo. No, no, la verdad que... Bueno. bueno, no sé. Bueno, no, ahí no me mirá, decir. Nos llegó por Facebook un mensaje de nuestra amiga oyente, María niño que nos mm. dice, que me recuerda que cree que es Fopea. Vos sea, es que yo no sé si fue Fopea el que Ajá. le dio el premio a a, a la Nata, pero puede ser alguno de eso esos, Ahí, eh, la otra es la Academia de... la otra, estoy entre Fopea y la Academia Argentina de Periodismo, que también son dos entes, viste, con ese nombre, Academia Argentina de Periodismo, vos te imaginás que esté sí, Rodolfo es Borco, Argentina, Osvaldo Bayer, este... Sí, eh, no. eh, si ¿Cómo se imagino? llama? Eloy Martínez, no, está toda la lacra esta de los de los este de los ensobrados del del En fin. Poder. qué va a ser. Bueno, Luis, si te parece antes de hablar del Día del Periodista, yo también tuve otro cumpleaños en la familia, ¿sabes? Mirá vos, es, es, bueno. Estamos así de cumpleaños en cumpleaños. Bueno, aunque lo de mi papá ya no es un cumpleaños, es un recordatorio, eh, pero fue el cumpleaños de mi nieta. Mm. Sí entonces el tema también de Memphis, aparte de que a mí me gusta mucho Mephis eh, es un tema como para como para ella sí así que si le parece a Pedro y podríamos así hoy que tenemos un poco más de tiempo y estamos más relajados tan relajados que yo casi no te escuché en ¿eh? cosas que dijiste no había registrado eh, vamos al próximo tema musical o si hay alguna pauta alguna que ahí vamos. Paga tu porrà els tressja vas que el sol Maila i sé dibujar la luna quan se pierdes Ja és arreu tomo alguna frase que las formas bellas yo pienso en, en, en Isabel, en mi nieta, te haría olvidar todas las tristezas, y es así, cuando uno está con un nieto, con una nieta, eh, nada, es como que todas las tristezas se disipan, ¿no? Así que bueno, nada, así que feliz cumple para Isa, que cumplió nueve, mi, mi Margarita, mi Margarita Gautier. Muy bien. <risa> Bien, Luis. Entonces, decíamos que el, bueno, el sábado hubo una fiesta del nuestro gremio de periodismo, si preba, que vos pudiste ir, yo no pude ir porque despedimos una amiga que se va a vivir afuera, como tanta gente que está decidiendo irse a vivir a otros lugares. Eh, y mmm, la fiesta tuvo que ver con el sábado que fue el Día del Periodista, ¿no? Sí, ahí estuvimos el sábado. Éramos muchos, una fiesta que había más de 200, 200 y pico de personas. Por supuesto hubo compañeras y compañeros de la retaguardia, de otros medios, medios alternativos, de medios gráficos, televisivos. Hubo hubo sorteos también que se que bueno, se se Se dieron eran 12 dos, eh, dos estadías a un a un hotel, a un spa, hotel, si mal no recuerdo, este por ahí por, por Campana, este y después también dos eh dos PC, dos PC mini PC. ¿Y ¿Te ganaste algo, Luis? No, no me gané nada, no, no, no, Tendría no que haber ido solo, numeritos que tenía yo y por y ahí, por ahí. Por ahí. No, pero vos, vos no te, vos te anotaste, porque era la el sorteo estaba se hacía con todos los que se habían registrado en el link que nos llegó del Cipreva para la invitación y había un link donde te tenías que anotar. Entonces este, no, porque como yo participar. sabía que no iba, que no iba a poder ir. Claro. La despedida claro. de mi amiga, claro, no. Bueno, pero ahí sí hizo una excepción que me parece que es correcta, porque quizás, por ejemplo, hubo dos casos de dos compañeros que ganaron, que no estaban, pero bueno, eran compañeros, que había compañeros de ellos de, del mismo medio y se lo entregaron a ellos como para... Total, queda todo registrado, no se lo van a guardar. Claro, sí, obvio, no se lo van a robar. A ver, ahí, ahí Pedrito perdón ¿no, no habrá eh, no habré ganado yo y algún compañero compañera de la retaguardia me cagó el premio no no pasó eso no Luis vos estás no, me chequeaste no. eso ¿no? Ay Pedro. Yo ¿No? no eras vos no. no ah, estaba, listo. Vos. Perfecto, me quedo tranquilo no entonces. En vos confío. No, de la no. Sí, no es más. Eh, no solo de la retaguardia, sino en esta oportunidad no ganó Nadie de un medio alternativo De un medio autogestivo eh, Arreglado, referí Eso estaba Ganar, arreglado referí, y Es como de, el penal de River, referí Ganaron no. de Telam de, de, No me acuerdo De, bueno, qué medio, está de, bien, va. de Telam está bien De La Nación eh, mmm, Y bueno, no, no me acuerdo después. Ensobrado Bueno, bueno pero son compañeros con el premio dentro del sobre el nah, número... pero, nah, pero no se lo ganaron los macrinos quédate tranquilas esos no, Eso no vienen a la, a la tiendas, nación estaba la nación estaba y estaba había en... trabajadores de la nación tiene que no trabajan compañeros como no? como nosotros ahora te voy a mostrar y les voy a contar un poco la encuesta del ci para que veas cómo trabajan en qué condiciones los compañeros de los medios gráficos bueno, entonces está bien y qué más ganó ¿Vale? me dice que ganó clarín gan no me acuerdo no me acuerdo ahora no me acuerdo, no me acuerdo la tv pública estaban los chicos de la tv pública entonces pues es que no, no no me pregunté ahora porque mi memoria no es para imagínate que la fiesta fue el sábado y estamos al lunes y ya es imposible que me acuerdo el sábado a lunes no me pidas este pero bueno Justamente una de las cosas, más allá de que la, la situación de, de las y los trabajadores de prensa en nuestro país no es de la mejor, sino es mucho más eh, grave de lo que era ya en años anteriores, eh, en, el, en el mes pasado en prueba se hizo una encuesta que participan, Tanto compañeras y compañeros afiliados al CIPREVA como los que no, porque en realidad lo que se quiere reflejar es la realidad de todos los trabajadores. Estén afiliados, no al CIPREVA. Eh, y más o menos hubo en la encuesta 1.100 casos, o sea, 1.100 eh, trabajadores y trabajadoras... Que contestaron que, la encuesta. Que contestaron la encuesta y más o menos da estos datos. Son datos, ¿eh? pero que reflejan una realidad. El 70,5% de quienes trabajan en prensa en el AMBA, porque esta encuesta era para el AMBA, no para Capital y Gran Buenos Aires, tiene un sueldo por debajo de la canasta básica total del INDIS, el INDEC en su principal empleo en la actividad. Ya arrancamos por ahí. Sueldos por debajo de la línea de la pobreza. El 80,6% son de prensa escrita. El 66,6 es de radial y el 40,5 es en prensa televisada. No es casual la diferencia porque la prensa televisada sabemos que hay muchos periodistas en sobrados que están por arriba y bastante por arriba de la línea de pobreza, entonces... En el dentro del total de quienes trabajan en la prensa televisada esto corre por mi cuenta eh, no, no está en la encuesta sí, sí, está bien eh, el pluriempleo vivir para trabajar el 55% afirmó tener dos o más empleos remunerados el 39,5% tuvo que sumar un nuevo empleo en el último año ¿Mm? o sea que es eh, el 40% hasta el año pasado, más o menos con un empleo se la rebuscaba, y ahora tuvo que salir a buscar otro empleo. Entonces dice, en el otro rubro, lo que sea para que alcance. El 15,8% completa sus ingresos con changas, o sea, trabajos informales o fueras de la actividad periodística. Ejemplos, atiende kiosco, vende ropa y comida, pedalea para delivery, maneja para las aplicaciones, cuida personas, hace fletes o trabaja en la construcción. Poquitito diversa, ¿no? Un poco diverso, actividad. sí. Este, uh -huh. eh, así que esto es lo que más o menos se pudo ver eh, en la la encuesta y que refleja un poco la situación que, que se está viviendo en, en los medios de prensa. Hay fundamentalmente eh, medidas de fuerza que, que en realidad no son este, atendidas por, eh, por las grandes patronales. ¿Mm? Sabemos que eh, uno de los lugares que los compañeros y compañeras de prensa... de los medios comerciales y hegemónicos... Eh, tienen la posibilidad de difundir sus conflictos... es en nuestros medios, en los medios alternativos... porque uh -huh. una cosa es C5N, Página 12 y demás... Eh, desde el punto de vista de cómo reflejan la realidad política del país... y por otro lado... TN, la Nación Más, no y uh -huh. Infobae o alguno de esos, pero después cierran filas cuando vienen los conflictos salariales de no informar absolutamente nada de eh, quienes están este, luchando por su salario. Eh, si mal no recuerdo, creo que el promedio, porque también se está se ha creado una figura prácticamente ya se, se hizo masiva que es la de eh, la de los este los colaboradores por ejemplo ¿no? en los medios gráficos que uh -huh. son monotributistas y creo que les están pagando algo de, de 20 25 mil pesos por por por colaboración por nota y eh, no, no, no le dan absolutamente nada el, el bueno ya, ya, ya dijimos ¿no? El el, el, pre, el la canasta la canasta básica está superada hace rato por por los por la realidad de, de este país, ¿no? Eh, eh teníamos estaba quería contar eh Digamos, la situación, digamos, analizándolo también desde el punto de vista de salud, Luis, el poliempleo, el multiempleo, eh, no es una situación exclusiva del personal de salud. Lo que yo hablo muchas veces con respecto a este tema es de que desde que yo trabajo en salud, no tengo un solo trabajo. No es una situación nueva para nosotros, ¿sí? O sea, no las médicas, los médicos, todo el equipo de salud, los odontólogos, las odontólogas de Apaso, saludamos a nuestra querida Marcela Yacín que nos está escuchando, odontóloga, amiga, eh los fornoviólogos, los kinesiólogos, los nutricionistas, los bioquímicos, los farmacéuticos, no tenemos un solo trabajo, trabajamos en un hospital y también trabajamos en algún sanatorio privado, en un consultorio. Eh, en una en una escuela, en un en gabinete pedagógico, eh, en un asilo, en un eh, geriátrico, ¿sí? O sea, hay muchas eh, instancias de trabajo que nosotros necesitamos porque la realidad es que nunca nos alcanzó, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora está peor, ¿sí? Ahora está peor aún y después de haber pasado la pandemia todos hemos quedado y todas mucho más sensibilizados con el tema sí, sí, sí entonces sí, sí. el tema de la del poli rubro de, de bueno eh, trabajo trabajo en un hospital y aparte yo trabajaba en el hospital y también vendía carteras y también vendía eh, productos cosméticos en algún momento de mi vida sí. yo, yo trabajo en el hospital pero también trabajo para la uva porque también soy docente está bien la verdad que el sueldo docente todavía es aún muchísimo peor que, que el sueldo de, en la salud pública. Pero hoy lo que estamos viviendo, más allá de, de la cuestión del salario, es el desprestigio, es la falta de reconocimiento, es el de da lo mismo un burro que un gran profesor. Y los burros se han apropiado de los espacios en donde debería haber gente que esté preparada para esos espacios. Eso es lo, no sé, por ahí, qué sé yo, no, no todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero... No, pero es la realidad. Yo cuento mi realidad y la realidad de mis compañeros y compañeras, porque yo trabajo en el hospital, aparte de hacer gremialismo, trabajo en el hospital. No me paga el gremio un sueldo para yo quedarme atrás de un escritorio, yo salgo a trabajar y me, uh -huh. y estoy en el hospital atendiendo gente y compartiendo lo claro, que le pasa a mis tanto, compañeros como tantos otros eh, delegados sindicales, representantes sindicales que trabajan este, y, y, y, y usan horas extras de su de su vida, ¿no? laboral para atender uh -huh. eh, lo lo que significa tener un gremio Pero, mirá, te, les voy a seguir dando algunos datos. Eh, los freelance los freelance son los que trabajan por su cuenta, ¿no? Sí. Eh, y ponen como como rubro freelance igual precarización. El 68,7% de los colaboradores, estos que hablábamos recién, debe tener otro empleo por fuera de prensa para afrontar la urgencia económica. Sí, sí. Y el 44,3% incorporó un empleo adicional empresa durante el último año. Después habla de la inteligencia artificial. La consulta era, ¿es aliada o es competencia? El 66% de las empresas periodísticas usa inteligencia artificial. El 47% de las personas encuestadas usan inteligencia artificial para trabajar. El 38% de quienes usan inteligencia artificial en empresa lo hacen todos los días. Y el 32% de todas las personas encuestadas cree que su oficio peligro por peligra por la inteligencia artificial. O sea, es increíble. Yo la verdad nunca usé, nunca probé, nunca intenté hacer algo con, con esto que es la inteligencia artificial no sé si será una negación o porque como soy un burro informático ni sé cómo se usaría pero que las empresas periodísticas usen inteligencia artificial eh, que lo que es, yo por lo que conozco lo que he escuchado y lo que se dice y demás es que vos eh, en una en un, en un sitio en una aplicación no sé cómo se llama Le metés cuatro o cinco datos y te hace una nota. Eh, eso en cualquier momento eh, va a redundar en, en falta de, de bueno, trabajo. Bueno, supongo para... que, que también todo el trabajo hecho sobre estas fake news, como vos decías, noticias falsas, en donde parece que una persona habla y esa persona no es, y la armaron toda como para que dijera algo Bueno, en es parte el carijo, de eso, claro. Igual, claro. hablando de, de lo que hablábamos recién, eh, Pedro nos acercó acá en, el, en nuestro chat que las hijas del periodista Bárbara y Lola recibieron el diploma de miembro honorífico de la entidad, las hijas de la Nata. Además, sí, claro. Leila Guer Guerriero y Jorge Fernández Díaz obtuvieron el premio Plumas de Honor. Ah, mira, bueno. ¿Mm? bueno por Gracias, lo menos para, Pedro. Pa, por lo menos para Leila Guerriero, merecido como gran periodista y escritora. Una de calva eh, de arena, dice no mi pueblo. Sí, sí. sí. <risa> bueno, bueno, allá ellos sí le dieron un premio a la nata, problema de ellos. No y, el, y, las, y la academia fue la Academia Nacional de Periodismo. Claro, entonces era la Academia Nacional de Periodismo. Bueno, y quiero seguir sí. con ahora con la encuesta en los medios autogestivos, que dice tampoco alcanza, y ahí nos incluimos nosotros, yo por lo menos... Y se le encuesta, no sé si Pedro la hizo también, seguro que claro, hay compañero de la retaguardia, ahí Pedro me dice que también el 51% tiene que subsistir en base a otro trabajo por fuera de la actividad a mí no solo... me preguntaste, pero yo también la hice ah, la sí. hiciste vos también, muy bien, sí, muy bien. yo estoy bueno, afiliada, no... sí, pero no, sí, estoy está afiliada, bueno está en todos será que porque lo di por hecho nada más, pero bueno solo el 36% su aumentos de ingreso durante el último año. Este ni Pedro ni yo me parece que nos estamos en el 36%. La renovación del periodismo. El 12% de quienes trabajan en prensa en el AMBA tiene 30 años o menos. Bueno, o sea, <risa> Estoy atención, ¿no? de la de la media. Bueno, eso significa algo el 12% nada más tienen menos de 30 años. El 87% cobra salarios de pobreza en su principal trabajo de prensa. Eh, la lucha de los miércoles también en prensa, ¿no? La lucha de los miércoles sabemos que es todos los miércoles ir a enfrentarse a la a la fuerza represiva de Burrich. El 90% de quienes ya se jubilaron llegaron esa instancia en una empresa de prensa. no Porque también lo, lo, lo, los compañeros y compañeras jubilados de prensa participan los miércoles. El 49% sigue trabajando en el gremio porque la jubilación no le alcanza. Bueno, esos son otros datos más. No creo que haya algunos más, pero... este Por ejemplo, en el informe habla que Como dije, siete de cada 10 trabajadores de prensa en el AMBA cobra salida de pobreza. También el informe dice que si bien hay una leve mejoría salarial por la tarea de si en paritarias, prensa escrita, sector de medios como Clarín, La Nación, Infobae, sigue siendo la más la rama más pobre. En todo el gremio, solo el 4,8% llega a fin de mes con su sueldo. Eh, sabemos quiénes son algunos, ¿no? Uh -huh. Y... En 2025, muestra otra tendencia, dice, un gremio donde más del 45% terminó una carrera universitaria, un 15,8% trabaja de cualquier cosa para llegar a fin de mes. Eh, así que, bueno, queda por, todo caso, comentar que el Cipreva, cumplió 10 eh, años también festejamos y conmemoramos lo, eh, el, lo que fue el nacimiento del Cipreva que costó para ir ese gremio ¿eh? uh -huh. lo que tuvimos desde el principio sabemos lo que fue porque el gremio históricamente tenía un, o sea los trabajadores de prensa tenían un gremio que se llamaba UDWA Unión Trabajadores uh -huh. de de prensa de Buenos Aires, un gremio que había surgido como un gremio progresivo, democrático, amplio, participativo, pero, como dice el programa de Bercovich, pasaron cosas. Y pasaron muchas cosas. Entre ellas, que se burocratizó el gremio. Eh, mal. Y fue muy difícil poder romper con eh, la participación en la en la lista no de, de los este de las elecciones internas hubieron dos intentos el último incluso creo que habrá sido en el 2013 por ahí 2012 uh -huh. 2013 donde incluso el En forma en forma simbólica fue como secretario general osvaldo Bayer en el, uh -huh. el como candidato ¿no? la uva manejaba un padrón no trucho re truccho porque porque tenía eh, adheridos a, justamente adherría a trabajadoras y trabajadores de prensa de medios autogestivos que no existía o que por ahí era una FM barrial que tenía cuatro compañeros y ellos decían que tenían 20 entonces claro. era imposible siempre llegar a poder competir porque no se podía controlar el padrón, las veces que se quiso controlar el padrón fue imposible el Ministerio de Trabajo en ese momento jugaba en cualquiera y entonces lo que se logró fue eh, bueno Después de mucho esfuerzo se logró hacer y presentar ante la justicia eh, laboral y ante los tribunales eh, el nuevo sindicato con un nuevo estatuto. Y hoy, uh -huh. después de 10 años, hemos logrado, porque también después la lucha fue lograr demostrar que el sindicato del CIPREBA tenía la mayoría de afiliados para ser parte de y sentarse en las negociaciones salariales en las paritarias. Eso se logró a 4 años, cinco años más o menos. Este, porque antes no podía sentarse en las paritarias porque no podía demostrar o quería demostrarlo y no le daban bola. Este, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero solo quiero decir, dec bueno, solo quiero decir que justamente por estos diez años del Cipreva el próximo sábado 14 a las 11 horas en el Teatro Picadero vamos a hacer un acto por el Día de las y los periodistas así que los esperamos a todos quienes quieran participar, no es solo para los periodistas, en ese acto que va a ser eh, allí en el Teatro Picadero ahí en, en la cortada creo que se llamaba Carlos Gardelo, Aníbal Troilo la que está en corrientes antes de llegar a, a Acordados, al abasto a Callao, no, no. Ah, el, el Callao, no sí. sí en Sarmiento, Roma. 14 de junio a las 11 horas. En el Teatro Picadero los esperamos. Gracias, Pedro, allí en la retaguardia. Gracias a los compañeros de la M690. Y nos vamos a ir con un tema significativo, digamos, no de todo lo que venimos hablando y conversando. Quien quiera oír, que oiga. Que oiga. Muy bien. Paglieto, Silvina garré Y nos vemos el próximo lunes, aunque sea feriado. Veremos cómo hacemos, qué hacemos. Eh, en este programa que se llama hoy mortales chau chau gracias de prueba que la vida existe cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas amb les paraules